Oigan, díganos si nos escuchamos bien, porque traemos cubreboca puesto. Bozal. Ajá, dirían los animalitos, traen bozal los humanos. Así que platíquenos si nos estamos escuchando bien o no. Hoy es nuestro programa número ocho, y estamos a 21 de abril del dos mil veinte. Maestro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Como, como diría la canción, y hablar mujer traes bozal. Ay, <risa> Sí, claro. Chicos, hoy tenemos muchos saludos. Saludos primero a nuestro patrocinador, a George. Esperemos que por ahí ande escuchando nuestro programa. Eh, recuerden, ahorita está cerrado Alimentos Veganos Isis, por las recomendaciones que ha dado el gobierno. Está cerrado, ellos están cumpliendo con todos los requerimientos. Eh, aguantando aguantando la, la situación económica que es algo de lo que les vamos a platicar el día de hoy pero bueno recuerden que, que pronto estaremos activos de nuevo y podremos ir a cenar ahí unos ricos taquitos unos eh, hamburguesas hot dogs todo esto vegano vegetariano así que saludos george hay que aguantar hay que resistir porque después viene algo muy bueno viene sale a lo mejor. Y saludos, recuerden que Granola Gourmet eh, hace granola horneada, sin grasa, sin conservadores, panecitos de lote, zanahoria, plátano, naranja, eh, galletita de cacao, galletita bicolor. Ahí pueden encontrar tanto alimentos veganos y sí, tal cual se llama su página y Granola Gourmet también. Así lo encuentran en Facebook. Pues maestro, le, le presto la bueno, palabra. Bueno, ahorita más que nada agradecer a todas las personas que nos han estado siguiendo en la clase de Baile en Línea que tenemos por medio de Facebook Live. Afortunadamente hemos tenido mucha aceptación y se han, se han comunicado o han tomado en la clase gente de, de países que nunca nos hubiéramos imaginado. Somos famosos. Ah, ah. No, no Pero la intención básicamente es de que para evitar el estrés y, y eh, la ansiedad en el encierro por esta contingencia, tener un ratito donde nos activemos bailando, y más nosotros que somos latinos, y entonces vamos a hacer eh, lo vamos a hacer eh, hasta que se termine la contingencia, Y a los que toman la clase, les pedimos que por favor lo compartan en su muro para que cada, cada vez sean más las personas que se agregan. Sí, chicos. Eh, la verdad es que ha sido muy padre. Eso de que somos famosos, pues es un mero chiste, ¿no? Pero realmente es muy muy padre. Esta semana hemos tenido eh, gente de Argentina. Sí, de, de Bolivia. De Bolivia. De Colombia. Sí, favor, Colombia, ya tenemos algunos amigos colombianos que no nos dejan. Eh, y obviamente, nosotros explicamos, es tan padre verlos a ellos como verlos a ustedes que están aquí en Guadalajara, que sabemos que estamos en la misma ciudad. Es la misma satisfacción, solamente, pues que sí es emocionante ver que de repente algo de tu trabajo llama la atención a otras bueno, personas, ¿no? Bueno, que te ¿no? apasiona, que a, a, logras contagiarlo. Exacto. Pero uh, precisamente en el programa de hoy tenemos un invitado especial, que, es especial, que lo conocemos de tiempo, porque es, este problema, esta contingencia, nos va a generar eh, problemas económicos, desde luego. Nos está generando. Nos está generando a, quién? a todos. Entonces, eh, Tomás Beliz, que es parte de una familia que tiene una empresa tradicional tal, totalmente, No les voy a decir que exactamente a lo que se dedican, porque por eso él está aquí con nosotros. Y tiene unas ideas que está llevando a cabo, porque acuérdense que las ideas, si no las ejecutas, pues se quedan en nada, ¿no? De hecho, eso es tener una actitud positiva. Entonces, él, él eh, antes que nada, pues gracias por venir, los saludamos. Y le bueno, paso los micrófonos para que nos diga qué es esa empresa familiar, a qué se dedican, cómo surgió eso, cómo ellos, esa empresa familiar, eh, que con tradición, eh, genera empleos, etcétera, etcétera, pero aquí les paso los micrófonos. Tommy, bienvenido, buenas tardes, bienvenido a Amfibios Radio. Muchas gracias. Esta es tu casa y queremos que nos platiques todo, todo, todo, bueno, todo lo que se pueda saber. Sí, ¿no? <risa> Todo lo que tenga que ver, queremos que antes de, de esta nueva idea que traes, queremos que nos platiques un poco sobre cómo iniciaron ustedes con el negocio así a grandes rasgos, cuánto tiempo tienen, eh, cómo es que surge un una empresa o una microempresa familiar y cómo es que va creciendo esto, cómo, cómo pues con, con gente local, ¿no? Me imagino. Cuéntanos todo eso, Tommy. Sí, muchas gracias, Meche, y gracias, Beto. Este, miren, pues, el negocio que yo vengo representando es Lonches Bellies, que en realidad es desde los años 70 aquí en Guadalajara, la cual ya tiene, va casi para ajustar medio siglo. Sí. Entonces, cuando estamos hablando de, de, de esa historia, y ahora que me toca a mí tomar batuta también de, de la empresa, es realmente se encuentra uno con muchos muchos, se puede decir, retos, porque... Primeramente es un negocio tradicional que tiene una forma de operar y de trabajar de toda la vida y entonces hacer cambios o modificaciones cuesta bastante para la familia. En ese, en ese tiempo, pues así como lo vemos ahorita que hay una pandemia, que hay que enfrentarla, que realmente empezar a ver qué podemos hacer y yo lo venía diciendo, una de las virtudes de un líder es descifrar la realidad Y en esa, en esa cuestión de estar descifrando la realidad, ¿qué es lo que puedes hacer que no? Dentro de las medidas que te está poniendo la autoridad, ¿no? Gracias a, a nuestro rubro, que no está ahorita cancelado, cancelado. se puede decir. Uh -huh. Tenemos una ventaja que debemos de aprovechar. Todas las crisis traen consigo también oportunidades. Claro. Los micronegocios o, o los negocios pequeños realmente tienen una oportunidad en este tiempo, aunque se escuche... Raro. La empresa eh, nace también en la cuna familiar desde los años 70, la continúan los hermanos y llega un momento que hay alguna, cada quien toma su rumbo, uh -huh. pero continuamos con la esencia, ¿no? como viene siendo la receta, eh, algunos procedimientos en la elaboración, las, no sé, es, son, son muchas cuestiones que, que tiene que que continuar uno para que se vuelva una tradición. Sí. O sea, tú llegas a la empresa y quieres a veces mejorar procesos, quieres mejorar, traes otras ideas, y no, tienes que continuar a veces con un lineamiento de, de tradición. Uh -huh. Sí, es que se puede perder como, como eso de hacerlo tan artesanal, eh, se puede perder uh -huh. a hacerlo como más fácil, ¿no? Sí, más industrial, se podría decir. este Pues mira, el, nosotros aquí utilizamos lo que viene siendo el virote, el porque así lo conocemos aquí en Jalisco. Ah, pero dinos primero, ¿qué es lo que hacen? Hacemos lonches, lonches de pierna, en realidad es el, el producto estrella. Es el que Oye, que, que yo vi, perdón que te interrumpa, sí. pero yo, obviamente nos tenemos que dar a la tarea, pues de echarle un poco de chisme ahí a la página de los invitados, y yo estuve viendo que ahora para lo de la cuaresma tuvieron eh, lonches de camarón, Así es. Yo no sabía eso, Tommy, debes decirnos esa parte. <risa> <risa> sí, manejamos el lonche de camarón, que va directo a la plancha y lleva su queso gratinado, Oaxaca. ¡Wow! Y, y al principio sí fue difícil el poner los camarones a, a, un, a un virote como tal. Claro. O sea, la gente ya ahora se ve más relacionado cuando lo miras en, en tortas ahogadas. En, o sea, ya, ya se empieza a incluir dentro. Sí. Pero aún así, lonche de camarón, Yo la verdad que conozco de aquí, somos casi los únicos o okay. son personas que que, que ya lo, lo vieron, o sea, se innovó en su momento y todos los años se ha venido trabajando ya con el camarón, ya se quedó eh, fijo como un producto... Después de ser de la estrella uh -huh. Se vuelve un producto muy aceptado Que ya la gente lo está esperando por temporada sí. ¿no? Inclusive ya lo puedes encontrar todo el año Antes era la pura temporada Ahora ya es todo el año lo pueden ah, encontrar en las sucursales ah, que ay, Igual y vuelvo <risa> sí. Bueno, es que como todo el mundo sabe Nosotros somos vegetarianos Casi no comemos animalito Es muy poquito lo que consumimos Pero unos camaroncitos y de repente sí. Lo disfrutamos Pero bueno, volvamos al lonche de pierna El lonche de pierna La diferencia que hace este lonche por todo este tiempo, por todos estos años, ha sido que la pierna es rebanada, uh -huh. en lugar de ser deshebrada. Entonces, en, en diferentes iglesias, en diferentes puntos, que era la, la parte principal donde se dieron a conocer, se puede decir, afuera de las iglesias, este, podíamos ver que se hacían los lonches en serie y se ponía la pierna rebanada, uh -huh. a freír un poco y después lleva la salsa que viene siendo como la tradicional, la de la casa, uh -huh. una salsa roja que lo adoba, ¿no? Sí. Y, y ya lleva sus su lleva frijol en la parte de abajo del, del bolillo, crema en la parte de arriba, uh -huh. porque el birote se parte completamente a la mitad, sí. se dejan dos piezas y lleva así la pierna y lleva jitomate, uh -huh. sus vegetales, jitomate, cebolla y, y chilito jalapeño. jalapeño. Sí. Entonces también estamos ahí entre la lucha de que muchas veces dicen comida rápida, comida este, hay quienes mencionan no, la comida chatarra o esto, pero si nos damos cuenta, el lonche de pierna en sí lleva desde carbohidratos lácteos, este okay. proteína vegetales, entonces no lo vuelve tan, tan como para encerrarlo en ese punto se puede, es defendible, o sea, sí. se puede defender este el lonche como una comida pues a lo mejor completa ¿Puedes pedir doble jitomate? Sí. <risa> Oigan, pues es que yo les platico, ¿por qué nos reímos? Eh, nosotros confesamos, nosotros éramos fieles seguidores de esos lonches. Hace unos años, pues ya dejamos de, de ir, pero siempre los hemos recomendado. Cuando hay gente visitante de, de otros estados, o lo que nos pide para cenar rico y sabemos que comen carne, Segurito los mandamos ahí a, a Cingo ¿no? que sí. ¿Es, ¿es la, la sucursal la primera, la más antigua o, o, o la más conocida o qué, Tommy? Mira, de, de nosotros como Lonches Bellis es la matriz. Ahí en Mexicalcingo. Ah, okay. Y si tiene más tiempo, tiene 40 y casi 48 años. Madre, más grande ahí, que yo. Entonces... <risa> Aparte que lo vuelves un barrio, este, uno de los primeros barrios de Guadalajara, sí. lo vuelve interesante en ese sentido. Entonces, Ahí empezó en un puesto ambulante, en el cual continúa porque la gente no aceptó el local. Hay un local en el Mercado Mexicalcingo, Ajá. pero la, la gente siguió prefiriendo eh, Ay, en, en la calle, por decirlo así, la banqueta. Oye, es que no hay no hay nada mejor que si tú vas a cenar a la calle sentarte en la banqueta, o sea, sí. es, eso es como parte del glamour de ir a, a cenar a la calle, ¿no? No es lo mismo, la verdad, aunque sea la misma comida, no es lo mismo meterte a un local que, que sentarte en la barra, en la banqueta, en el banquito allá afuera junto al, al de los lonches, al que está cocinando. La verdad es que no es lo mismo. Eh, yo te digo porque a mí, a mí me fascina sentarme en la banqueta. Cuando voy a cenar a ese tipo de lugares... Yo busco y si hay banqueta libre, ahí. Entonces, por eso supongo que la gente no aceptó, ¿no? Pero bueno, hay, hay gustos para todos. Habrá quien sí de repente diga, ay, ¿por qué no tienen un lugar? Los fresas. <risa> los más fresas. Y sí, anteriormente estaba afuera de, de la iglesia, y fue muchos años. Ajá. Y si conocen ahí en el barrio Mexicalcingo, afuera de la iglesia de San Juan. Es cierto, porque estaban nos sentábamos los en los escalones. En escalones, sí, hay escalones sí es y ahí se sentaban. Y, y sí fue mucho el cambio que ahora es sobre la calle Colón. Sí, en el parque. Sí afecta, sí. O sea, es como decirle a todo un, pues todo un público, a todo un, un cliente de años que ya no, ya no se va a poder sentar en esas escaleras. Ah, sí. Y que realmente a veces, tanto gobierno como a lo mejor este los mismos padres de las iglesias en algún momento cuando cambian, uh -huh. pues traen otras ideas pero sí se deberían de empapar a lo mejor un poquito de la tradición claro. o preguntar realmente qué es lo que quiere la gente en ese sentido. Ahorita, pues sí, podemos ver, y muchos medios se prestaban para la crítica, uh -huh. pero hay un público también que a veces no, no lo expresa por redes sociales, porque ahora ya parece que todo es, es lo que Todos importa, por redes. pero hay gente que no lo utiliza y que te dice, aquí esto era lo bueno, aquí esto, esto era tradicional, sí. aquí y por mejorar a veces estamos matando esas cuestiones culturales, Ahí pasaba como, por mencionarlo un poco, que no recuerdo si era en la Pascua o, o una fecha de, de esas, uh -huh. que vendían ollitas y jarritos de, de tonalá y se ponían ahí durante muchos años, y las empanadas. Ya, ya no y ya están. ahorita lo han ido quitando, o sea, ya no lo permiten. Y todo eso va matando a lo mejor hasta la economía de la misma colonia. O sea, y, y yo creo que hasta un poco como el templo, ¿no? Porque normalmente en las colonias así los templos son... Donde sabes que hay comida sí. Normalmente, ¿no? O sea, buscas el templo y, y te vas para allá, ¿no? O sea, sabes que ahí hay alimento Y acá, pues, qué chistoso que, por lo que entiendo Fue fue un, una, una petición por parte de la iglesia Que se retiraran de ahí, ¿no? mira no Pues a lo mejor fue de, de ambos, ¿no? Entre gobierno, con las medidas que empezó a tomar Como uh -huh. de banquetas libres y toda esta cuestión Ah, ya como también a lo mejor una petición del mismo párroco de uh -huh. que, sea, que es respetable pues en cierta forma, pero sí sí que tengan en cuenta que si sí matan tradiciones a veces. Sí, claro. Oye, pues bueno, volvamos eh, un poco. Ahorita yo recuerdo en esos tiempos Beto que había estaban Lonches Beliz, estaba un taquero y había alguien más. Creo que había dos puestos más aparte de ustedes, ¿no? El, el, el Mexicalcingo. Ahorita Eh, ¿Están eh, los dos juntos? ¿Puede, puede, eh, están todavía ellos o, o cómo les está pegando esto de la pandemia? ¿Cómo les está pegando a ustedes hablando como negocio de lonches? Mira, este, a la verdad ayuda bastante tu trayectoria. Esa es una realidad. Uh -huh. Se ayuda el cómo te mueves ahorita también, cómo estás moviéndote para ir a buscar... Lo que esto nos hace es que nos incomoda un poco porque nos acostumbramos a percibir un ingreso. Uh -huh. Nos acostumbramos a que el cliente venía. Uh -huh. Entonces, ¿qué cambió la forma de negocio? Ahora Se es innovar o morir. O sea, negocio que realmente no esté en redes sociales, negocio que no cuente con servicio a domicilio, negocio que o sea que no esté en plataformas. Ahorita es lo que está sucediendo y todo por muchas veces fue por no prever Obvio, una pandemia nadie en la esperaba. No nos Nadie, nadie lo esperaba. Uh -huh. Entonces, pero sí sí podemos ir mejorando. Aunque seamos un negocio de, de tradición, aunque sea un método artesanal, si sí tienes que ir mejorando también las cuestiones de, del mundo actual. O sea, Entonces, es están ya completamente aplicados en te lo llevo a tu casa. Así, así ¿Eh? es. este Tenemos los servicios de, a domicilio, tenemos los... el Ahora le llaman... Pic pick up, algo así creo, uh -huh. que viene siendo, te lo voy preparando y pasas ah, por él. nada más. O sea, ahora ya va cambiando los términos, pero al final de cuentas uno, ¿sabes qué? Háblame, los vamos preparando y pasas y, y, y te no te entretienes. Soy. Ni siquiera te bajes, ¿no? Así es, ya sea ese método, aplicaciones o servicio a domicilio. Uh -huh. Entonces eso es lo que nos ha venido ayudando, de lo contrario sería muy difícil y, y a lo mismo que uno fue aprendiendo, es lo que vamos compartiendo con otros negocios, y es por eso que inicia también esta cuestión de, de, de lo que vamos a hablar más adelante. ¿Sabes qué? Vamos a, está muy interesante la plática, pero vamos a, a, a pararlo ahí, maestro, ¿te parece? Vamos a detenerlo. Sí, creo que una hora no va a ser suficiente, pero, Ponche, te tengo una noticia. Vamos a comprometer a Tommy a que nos mande unos lonches. Sí, sí, sí. Hoy la verdad es que no, no pensamos en, en decirte porque... Bueno, nosotros chicamos aquí bastante a, a nuestro chico de, de, <risa> <risa> de <risa> controles, y hoy la verdad es que se nos olvidó pedir un lonchecito para Poncho, pero bueno, un día de estos te comprometemos a, a que le llegue uno oh, acá sí. al joven. Inclusi sí. Inclusive estamos muy cerca a este sí, ahorita la verdad vemos la es manera. Que sí. Bueno, pero yo quiero pedir, Poncho, así sí. chiqueado como estás, ¿nos puedes poner la primera canción del día? Fíjense, les voy a platicar, porque esta canción se llama eh, ti, eh, Calentando, la, la toca un grupo que se llama Timbalife. De ellos les trajimos hoy un par de canciones que van a ir ahí saliendo conforme los temas van a ir avanzando. Timba Timbalife es una banda creada en Miami en el año 2008. Tiene de lo mejor que hay en la música cubana, Eh, actualmente son nueve músicos y la creó Leo García, que es el baterista y director de la banda. Esta canción se llama Calentando. ¿Por qué se llama Calentando? Bueno, porque así le pusieron. ¿Por qué la escogí para la primera? Pues porque estamos calentando motores aquí platicando con Tommy Beliz. Entonces regresamos en un ratito, chicos. No se vayan. Estamos de regreso, chicos. ¿Qué les pareció esa cancioncita de Timba Life? Estamos calentando motores, dijimos. Maestro, ¿le gustó o no le gustó? Bastante. Fíjate, recordando lo, lo de Tommy, que el, el es, la sucursal, la, la matriz que está en el barrio de México, Cingo, y él mencionaba que es un barrio un barrio tradicional. Ese barrio, si sí, nos damos un poquito a la historia, después de que los cascanes derrotaban a Nuño de Guzmán en el Cañón de Juchipila, los españoles fueron totalmente derrotados, entonces fueron a traerse a sus amigos los tlaxcaltecas, uh -huh. porque eran aliados, y gracias a ellos lograron derrotar totalmente a, a, a los cascanes, y el último reducto de ellos fue en la isla de Mezcala, ellos ahí resistieron en la isla, ya que fueron derrotados como de una manera simbólica, eh, los españoles hicieron de la isla un presidio, Y para resguardar ahora sí como el orden, y dejaron un reducto militar de Mexicas en el barrio de Mexical, mm. Por eso de ahí está, se fijan adelante, el puente de las damas, sí. porque había escurrimientos y por ahí bajaban ríos, el río, los escurrimientos de la primavera por a la avenida de La Paz, y las damas, personas de aquella época las españolas, para que no le batallaran para cruzar el río, hicieron el puente de las damas, que por ahí se encuentra, Luego entonces, eso se queda en el inconsciente colectivo Y eso de el tianguis, el intercambio en el, sué, en el piso Así por eso, eh, en, nosotros lo tenemos en nuestro inconsciente de, No, ya mejor me hecho el lonchecito centrado en las gradas. Sí. Claro Digo, eso se me hizo interesante porque me hizo recordar eso ahorita Por otra parte, ahorita con este problema de la contingencia Fíjate, eh, Tommy mencionaba que las crisis generan oportunidades Desde luego que sí Claro Yo recuerdo bien la, la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, se me ocurre ahorita, recuerdo, el, el, el, el pueblo alemán quedó totalmente devastado, ¿no? O sea, porque ellos perdieron la guerra, los nazis, pero ellos cómo se recuperaron tan rápido y ahorita son una potencia. Lo primero que comenzaron a, a potencializar ellos es a consumir lo que ellos producían. Una economía social entre ellos. Yo pienso que esta es una oportunidad, por muy duro que se, que se vea, este, para que las personas que tienen la visión de emprender, que tienen ese impulso, que tienen esa, ese de ir para adelante, es el momento. Pero para ello, a mí, bueno, es, es un punto de vista muy particular, que más que competir, se trata de trabajar en equipo. Exacto. Las economías locales. Tommy, en ese sentido, cuando él me comentó que tenía una idea... Y, y no solo se quedó con eso, sino que la llevó a cabo, el generar, eh, reactivar la economía aún en tiempos de, de contingencia y prepararse para ello, de aglutinar a las personas eh, del sur de la ciudad, que tienen comercios, venden servicios, para aglutinar, aglutinarse y hacer un músculo fuerte y hacerle ver a las personas de la zona, que apoyen consumiendo local sí. los producto los productos que se generan allí, porque allí se queda el dinero y allí el dinero va a, dar, va, va a comenzar a circular y a todos nos va a beneficiar. Claro. Honestamente, no es lo mismo si, si tú tomas un café, si tú vas, por decirlo, se me ocurre, la cafetería, primero café. Tú vas, tomas un café, pues estás apoyando local, ¿no? Se me hace mejor incluso en precio y todo ese rollo que si te vas a Starbucks que es una transnacional que no sabes dónde queda el dinero y ahí pues está generando empleos y, y es algo donde tienes una identidad con las personas. No, y, y fíjate, por ejemplo, hablando de esto de mercados, no, volviendo a lo del mercado, es lo mismo con todo este tipo de, de negocios, si son familiares o no. Pero tú llegas y qué pasa, qué onda, cómo estás, por qué no habías venido Eh, ¿Qué vas a querer? que se te antoja? Y le pides que te lea toda la carta y te lo vuelven a explicar. Y hay esa plática, ¿no? Esa relación de que no eres un cliente que llegan y te le ponen tu nombre al vaso y va y siéntate allá y se acabó porque tengo que atender al que sigue, ¿no? Acá empieza de repente la plática y, y te vuelves conocido, ¿no? Entonces, no es nada más el consumir, es... Lo que te da, aparte, el, el ir a consumir a este, a este tipo de lugares, Ahora, ¿no? mi, la pregunta, esa idea que llevaste a cabo y que estás ejecutando, de, de hacer ese… porque eso es economía, ¿eh? Sí. sí. O sea, ¿cómo, la, cómo, ¿cómo surgió? ¿Cómo la estás llevando a cabo? Eso más bien tú no lo tienes que responder. Te paso los micrófonos. Sí, gracias. Mira, así como comentabas, Beto, en realidad, independientemente de, de llevar la, la empresa familiar… Este, estudié una carrera en comercio internacional, lo cual realmente lo que hace una carrera, y esto es para todos los profesionistas, no es más a veces darte la capacidad para darle solución a lo que te dedicaste, no es más que eso. Entonces, si lo veías desde un punto internacional, era necesario empezar a trabajar en lo local. ¿Por uh -huh. qué? Porque el comercio internacional va a llegar a un momento que se va a frenar las exportaciones y las importaciones van a, van a tardar un poco en agarrar el en ritmo. Uh -huh. Entonces, el mercado local comienza realmente a tomar una fuerza importante. Ahorita, en estos momentos, cuando varios de los sectores están parados, a nosotros los que somos los microempresarios, y que en muchas ocasiones parece ser que estamos un poquito eh, olvidados, por decirlo así, eh, nace la idea de que yo veía mucho atropellamiento hacia los microempresarios, a los comerciantes. En las últimas administraciones yo veía también cómo se les trataba a personas que estaban realmente haciendo un comercio digno y parecía ser como si fueran algunos eh, delincuentes o se nos olvidaba nuestro pasado, lo comentabas de la parte de México el cingo y regresando un poquito ahí, nomás para hacer un énfasis cultural, tiene que ver mucho con la palabra de, del tapatío, que se lo achacan ahí precisamente a los comerciantes prehispánicos en de la época, uh -huh. en el cual decían que un tapatío era una manera de, de, de trueque, de cambio, sí. en el cual decían que un tapatío valía por tres, que eran tres, este no sé cómo se le puede llamar, como granos de cacao, de tres, cacao ah. era la forma de, de, de cambiar. Entonces, si partimos de ahí, la realidad es que el pasado tapatío como tal nos identificamos, pues somos comerciantes. Y que nos hayamos olvidado de esa parte realmente fundamental. Ahorita lo estamos viendo en una economía, cuando realmente lo demás no es esencial, como dijeron las, las regulaciones, nomás se quedan los negocios que son realmente esenciales. Sí. Partiendo desde de esa simpleza, realmente eh, debemos de darle ese valor al comercio local. Y al igual, miren… Yo animo a todas las personas que, que establecimientos que están trabajando, sí tenemos miedo, claro que sí también, Obvio. de la contingencia, sí tenemos miedo en, en cuestiones económicos, en cuestiones de salud, pero ahorita nos tocó ser como la fila de frente sí. en una guerra donde tenemos que estar y gracias a todos estos negocios que no se han rajado junto con sus colaboradores, cocineros, meseros, eh, a veces eh, hasta el hecho de los repartidores, Que, que en una vida antes de que pasara la pandemia causaban tanta molestia el que decíamos, mira nomás este como se me atravesó, como aquello, <risa> sí. eh, cambiamos la postura y ahora ellos son los que nos están ayudando. Son son caballeros, por decirlo así como hablando de términos de guerra, en, en caballos de acero, ¿no? en lo sí. cual ahorita están saliendo en medio del huracán, en medio del problema, sí. a llevarnos nuestros alimentos, a llevarnos lo que requerimos, a hacer nuestros pagos y que todo esto no se nos olvide. La infantería Exacto. Fíjate que Beto y yo estábamos comentando el otro día Porque obviamente lo, lo poco que estamos saliendo ahorita a la calle Pues te encuentras Yo creo que el 80% de la gente que te encuentras en la calle Son repartidores de comida Entonces estábamos trabajando, eh, platicando de estos temas Y dice Beto, oye Y alguien le ha preguntado a, a los chicos que son eh, de entrega de comida O sea, ellos a lo mejor no se pueden parar se lo están Claro, dice, ¿y tú crees que no se arriesgan? Por supuesto, porque ni siquiera saben a dónde van a llevar la comida. O sea, ellos no tienen idea de esto, pero es su único sustento económico, pues se avientan, ¿no? Que sí que se persinan en la mañana, se untan de gel y vámonos, ¿no? O sea, a ver qué pasa. Sí, es la verdad, y, y ahorita que comenzamos con todo esto, te das cuenta que en realidad… Eh, los, los libros que, que últimamente se han escrito Sobre empre, emprendurismo Sobre negocios, todo esto Nos plantan desde un, desde un modelo O desde una postura Como si tú ya tú llegaras con toda la inversión Con todo el dinero Y te dicen, tú seas empresario y no seas autoempleado ¿Mm? Pero la realidad aquí en México <risas> Es que muchos de los microempresarios Somos autoempleados claro. Y cualquiera te puede decir Oye, no has brincado ese escaloncito No has podido sobrepasar esto Y yo ahora que, que tengo que, eh, que visitar algunos establecimientos para que se sumen, me doy cuenta que el dueño tiene la camisa bien puesta. Y es cuando el líder realmente tiene que salir a, al frente de sus colaboradores y dice, aquí estamos, y traigo la camiseta puesta y vamos a darle para adelante y está animando en todo momento. Es necesario hacer este, un énfasis y decir, gracias a todos los que están colaborando y nos están ahorita, participando. Pues apoyando En uh -huh. que nosotros pueda, Los que tienen posibilidades Que se puedan quedar en su casa Pero la verdad Gracias a los repartidores Gracias a cocineros Gracias a, a microempresarios A todo ese, ese rubro Porque se ha mencionado muchísimo El sector salud sí. Pero nos olvidamos de esta parte Y es aquí donde sí. Precisamente En uno de los hashtags Que yo utilizaba En la página de Mercado Local uh -huh. Es la voz del microempresario Porque yo veía Que nadie hablaba sobre de ellos O sea Y estos espacios se los agradecemos porque en representación de todos ellos les digo gracias y vamos a salir de esta. Y vamos Tenemos a seguir que... avanzando con, con nuestras estrategias como podemos, a nuestras posibilidades, pero no no nos hemos rajado, no hemos colgado, como lo dice en el mandil, y aquí estamos. O sea. Y sí, en nuestro caso es colgar el mandil, <risa> no los calcetines. Oye, Tommy, a ver, pues, entonces, entiendo yo que toda esta idea de... de de juntarnos a, a todos los que estamos, número uno, eh, más o menos a partir de dónde se considera o, o consideraste tuya como el sur de la ciudad, para que si alguien nos está escuchando y le pueda interesar, dice, ah, sí entro en ese, en ese margen, más o menos a partir de dónde. En realidad, inició como el sur, uh -huh. o sea, inició como una idea del sur, porque… Porque eh, retomando un poquito todo esto que hemos hablado... Un poquito de la historia y de, como tal... Haciendo una observación para los que viven hacia aquel lado... Uh -huh. Dense cuenta que la ciudad, el crecimiento... Nos fue orillando a los verdaderos tapatíos... a Arrinconarnos hacia una parte... Entonces si realmente quieres conocer la cultura de, de un tapatío... Uh -huh. Que no esté tan mezclado con una... De una manera tan internacional... Con foráneos, con tanto así... Ese es hacia el sur... Uh -huh. Porque en el crecimiento de, de la ciudad... Nos fueron a orillando y entonces tú, tú ahí vas a ver mucho negocio familiar, vas a ver que casi no hay negocios este franquicias o... No, esto. es cierto eso. Empiésale a checar, son cosas que a veces pasamos desapercibido uh -huh. y nos damos cuenta que apenas voltean a ver, pero todos los negocios que, que han trascendido de aquel lado son familiares y continúan con, con la esencia familiar y pues sí, tenemos a lo mejor... Yo lo partí, por decirlo de México al Cingo pero todavía sigue siendo centro. Uh -huh. Entonces yo decía, es la calle de Washington la que realmente parte esta, este lugar del, del, de la ciudad como el sur. Uh -huh. De Washington hacia, no sé, vamos a decir hasta periférico. Sí, hasta, el Cerro del hasta el Cerro del Cuatro. Entonces toda esta parte yo lo mencionaba como el sur de Guadalajara. Uh -huh. Lo comenzamos de esa manera, pero ¿saben qué? Ha sido tan, tan aceptada que realmente ya no lo podemos limitar al sur. Ahora es una propuesta de, de un mercado local realmente. Se están incluyendo o sea, más. Ya se están incluyendo, ya se incluyó alguno de Providencias, ya se incluyeron, aún pasando, este ahorita el, uno de los negocios que tenemos más, eh, se puede decir más retirado, es allá en Burger Park, que están hasta, hasta el Taco, hasta San, es como te diré, viene siendo Nueva Galicia. Ya son los fraccionamientos. Ah, ya, sí, ya, sí. Este que ya viene siendo entre Tlajomulco, entre Tlaquepaque, llega un momento como se juntó toda la zona metropolitana, donde realmente no puedes decir, sabes que esto nomás es un proyecto del puro sur. Ok, a ver, ahora entonces ya ya partiendo, ya tenemos como localizado de dónde puedo ser, ¿no? pero platícame de qué se trata ese proyecto, qué es, qué me dices tú a mí si yo tengo un negocio Nos conozcamos o no nos conozcamos. ¿Qué me dices tú a mí? ¿Qué le dices a Beto? ¿Qué llegas y le platicas? Para convencerlo de que forme parte de este proyecto. Mire, la realidad es que, que o te subes al barco o te ahogas. La verdad que entre… <risa> ¿Qué quieres, morirte o, o irte? ¡Vámonos! Sí, sí, sí. Eh, he recordado o olvidado? Es una realidad. También es una forma como yo inspiraba un poquito a los trabajadores y a, a las personas que colaboran conmigo en todo este proyecto y les decía, una pandemia no pasa seguido. no esperamos. Realmente va a quedar en la historia mundial. Y tú sabes dónde te quedas. Sí. Entonces, eres parte de un cambio, te sumas y dices, en algún momento van a recordarlo y dirás en la historia, hasta de mismo Guadalajara, estuvimos batallando, estuvimos económicamente de esta manera en salud, y todo esto, pero ¿estuvimos participando dentro de esto uh -huh. o simplemente pasaste la pandemia como algo más? Porque fíjate que es muy importante, ¿qué decimos todos? Estamos encerrados y todo el mundo nos estamos quejando de que estamos encerrados, pero ahorita me cae el 20 de que es cierto, o sea, ¿quién dice? No, yo estoy trabajando porque quiero salir, o sea, ¿no? debería estar encerrado, pero entre comillas, estoy encerrado trabajando, intentando que toda esta gente que está conmigo salga adelante, ¿no? Que, que no lo tenga yo que despedir, cortar, porque ya no pude, ¿no? Búscale, yo te felicito por eso, Beto, Beto me hizo mención de, de eso, porque cuando, cuando estábamos platicando que ibas a venir al programa, Beto mencionó, me dijo, ¿sabes qué? Lo más padre de Tommy es que se le ocurrió y lo ejecutó, no se quedó como, como el resto de, no, es que estoy encerrado y no puedo hacer nada porque quizá me contagio, mejor no salgo, lo hiciste Tommy, felicidades por eso. Gracias Meche, me, me y hay mucho trabajo, yo le decía, y lo platico mucho con mi esposa, le decía, para la para el maestro, eh, hablando en, en, en la escuela, el niño más complicado tendría que ser el que más le motivara, Uh -huh. Cuando tiene un logro, es el que más le debería de motivar Para el dentista, la persona que a lo mejor tiene más problemas bucales Es el que más le debe de motivar Lo mismo pasa con los doctores Pero en los últimos años vimos que la gente no reaccionábamos así O sea, veíamos un niño complicado y va y llévelo a otro lado sí. vemos y esto por qué? Porque nos nos faltaba esa dedicación o esa... Ya no estamos buscando soluciones, buscamos a quién aventarle la bronca Así ¿verdad? es ¿No? Entonces, y antes ahor no. sí, entonces ahorita Si yo en, en lo particular digo Soy comerciante Y también tengo un título de comerciante Lo que tengo que hacer Es realmente sacar la casta en estos momentos Y el carácter y decir Vamos a buscar soluciones para el comerciante No me estoy metiendo a otro sector uh -huh. Y respeto cada uno de los sectores Como el de salud como Cada uno está haciendo sus funciones Como sí. el sector en la parte de política Ellos están tomando decisiones Que ellos creen que es la la correcta, la correcta. Todos podemos equivocarnos, es la realidad. Y todos tenemos la decisión de, de cómo cómo actuamos. Es necesario también decirle a los a los trabajadores que todo lo que están haciendo los dueños de negocios, lo en, en, en tratar de mantener para darle su sueldo íntegro y todo que no se vean afectados, también tienen que ponerse ellos en los zapatos de ellos y decir realmente, porque seguimos trabajando Y les voy a ser honesto, los mismos trabajadores a veces sienten que no hay nada de pandemia, que no ha pasado nada, y ellos siguen esperando este su, su paga. Todo normal. Los arrendatarios, que es un problema que yo veo en muchos de los negocios, todos oh, están sí. preocupados por la renta, están preocupados por esa parte. Entonces, ¿qué dice el empresario? Yo tengo la intención de continuar, pero mi venta ha bajado. Hay una persona que me sorprendió y dijo, casi el 90% wow. de mi venta. Yo dije, wow, o sea, está realmente... En terapia Apunto intensiva, de... si ¿sí? está sí. por quebrar Entonces tú como arrendatario También tienes que decir, ¿qué puedo hacer yo Para mantenerte? O sea, todo este tiempo que me has venido uh, Rentando Tengo que buscar también una manera Donde todos vamos a perder a la, sí, Pero que sea La menor parte, o sea, que sea Minimizado Yo creo que, que ahí es donde debemos entrar A ser un poco más Tolerantes y más Eh... Ah Se me fue la palabra Ponerte en los zapatos del otro Empático, ser más empático Y, y pensar que el problema no nada más lo tienes tú O sea, es un problema general y, y no es Ni culpa del patrón, ni culpa Del empleado, o sea, esto es algo que nos llegó De fuera y que lo que tienes Que hacer es buscar soluciones ¿sí? Así es. Vamos a hacer un corte chicos Vamos a poner nuestra segunda canción del día Pero cuando regresemos Tommy, yo quiero que continuemos Ya nos platicaste Ya nos convenciste de subirnos al barco. ¿Qué sigue? Sí, eso es lo que quiero que me platiques cuando regresemos, ¿sale? Chicos, la canción que sigue es una canción que viene dedicada para toda la sex de Poncho. Oh, <risa> <risa> <risa> Esta canción la canta el gran combo. Si nos está escuchando alguna, pues que se reporte, por favor. Ok, el gran combo de Puerto Rico, llamado también la Universidad de la Salsa Son la agrupación más, más exitosa en el género de la salsa del país de Puerto Rico El sobrenombre de la Universidad de la Salsa se los dio el periodista colombiano Ley Martín Ya que grandes cantantes, legendarios, todos ellos han sido parte de esta agrupación en algún momento de su carrera La fundaron en mayo de 1962 y el creador fue Rafael Itier. Así que les dejamos esta cancioncita que se llama Esos Ojitos. ¡Sale, Poncho! chicos, ¿qué les pareció esos ojitos? Poncho, ¿qué te pareció esos ojitos? Se está llorando. Que le encantó. <risa> Dice Poncho. Pues estamos de vuelta, maestro, ¿le gustó esa canción? Bastante. Ni la escuchó. Claro que sí. <risa> Estábamos haciendo bullying a, a Poncho. A Poncho. <risa> Fíjate, ahorita que estaba escuchando hablar a Tommy, eh, esta, esta pandemia eh, pienso que nos ha hecho veras antes veíamos nomás hacia afuera. Y nos ha hecho mirar hacia adentro. Yo recuerdo ahorita que nos escuchaba eh, cómo las cuestiones son cíclicas. En Como en 1900 hubo un movimiento que se llamaba El nuevo pensamiento. Y hay un libro que quiero recomendar que se llama La ley de la atracción. Mm. Ese libro lo escribió un autor que se llamaba William... Walking, Walking, eh, no me acuerdo, ahorita lo recuerdo, antes de que termine el, el programa lo, lo, lo voy a recordar, y él hablaba de, de que tienes que tener un pensamiento positivo, porque si no, es, incluso el pensamiento negativo te genera patologías. Fíjate, claro. él ese libro lo escribió en 1902, 1906 cómo dio vuelta cíclicamente, en ese entonces ese pensamiento lo consideraban esotérico. Oh. Y luego, en, yo acuerdo, en el, como en el 90 en los noventas, hubo un, un nuevo, un, un, un autor que yo siento que retomó esa parte y escribió un libro que se llama Inteligencia emocional. Mm. Ese autor es, es, es un psicólogo que todavía vive, se, se llama Se Daniel Goleman. Daniel Goleman. El otro es Atkinson, el, ya, ya eh, recordé su segundo apellido, es William Walker Atkinson. Uh -huh. Él escribió el libro, eh, ese de la, la ley de la atracción y el pensamiento vibratorio, esos dos, li, esos dos libros recuerdo, se los recomiendo como una apéndice cultural, y el libro de, del psicólogo Daniel Goleman, que trata de la inteligencia emocional, Lo que antes era como esoterismo, ahora es ciencia, ¿no? Y después de la inteligencia emocional, vienen las neurociencias, donde ya la ciencia nos dice que, fíjate que parece que sí es cierto. Y luego <risa> viene la psiconeuroinmunología, sí. donde te das cuenta de que si tú no manejas tus emociones de una manera positiva hacia adelante, se debilita tu sistema inmunológico y es más fácil que captes las enfermedades. Claro, porque estás de negativo y ya no. Por eso no nosotros nos ponemos negativo. a bailar todos los días a las 7. Claro que sí. Oiga, ese pensamiento. Exacto. Antes de, de regresar la llamada, la llamada la palabra Tommy Tommy. Eh, yo le quiero mandar saludos al señor Sergio Fong. Muchísimas gracias por hacer esto posible. A la abuelita que está también escuchando el programa. A Ix Balanqué, Muchísimas gracias por estas tizanas tan deliciosas. Sí. Dejen en paz a Xbalanqué. Un cafecito también que nos estamos tomando aquí. Eh, muchísimas gracias, XBA por, por eh, hacer esto posible. Pues vamos a regresar, chicos. A ver, Tommy, nos quedamos en que ya me convenciste, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue? Yo dije que al principio que le eché un poco de chisme ahí a tus redes sociales y yo me encontré lo que dice algo pendiente. Explícanos, por favor, ¿qué es algo pendiente? Precisamente es una iniciativa para promover los negocios locales y a su, y a su vez ayudar a quienes lo necesitan. Uh -huh. Es cierto que teníamos que buscar una estrategia como negocio en el cual con algo pendiente a, eh, vamos a llegar a cuatro puntos que realmente vamos a atacar. ¿Por qué? Yo les comentaba... Si yo, en mi intención como negocio particular, tengo las posibilidades, a lo mejor, de ayudar a las personas más vulnerables, que en este caso ya no es como lo veíamos hace unos meses, sino que todos empezamos a ser parte de, de personas vulnerables, uh -huh. con necesidades y necesidades primarias, yo veía que si yo empezaba a dar despensas o ver ese tipo de ayudas, no iba a ser suficiente. Y en algún momento mi recurso se iba a ver mermado. Claro. Y entonces íbamos a tener no simplemente un problema, sino yo también ya otro problema. Iba a ser, y esto se iba a ir como una nieve, claro. una bola de nieve, creciendo, ¿no? Creciendo, sí. Iba creciendo. Entonces ya no era uno el afectado, sino que era también mi negocio y también mis colaboradores. Y así se va yendo. Entonces, buscando estrategias, eh, ¿qué podíamos hacer? ¿Y cómo nos ayudaba? Nace algo pendiente. La verdad, de, lo de algo pendiente... ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. ¿Vuelves a ir tú a alguno de los establecimientos? Eh, la intención es que se vuelva un hábito, déjame decirlo. Que sí. se vuelva un hábito. Esto de algo pendiente, hay quien me lo decía, es que esto ya existía. Es cierto, no estamos buscando el hilo negro. La manera de las ideas, como lo comentaban al principio, no, no es lo difícil. Ejecutarlas y tomar la acción es realmente lo, lo difícil. El venderlo y ahorita el decir, ayúdame, vamos haciendo esto y a distancia todavía lo vuelve más complejo. Claro. O sea, ¿cómo te convenzo a distancia? Ahorita, en este caso, con estos medios, gracias que nos dan la oportunidad para poder impactar más. Algo pendiente funciona muy sencillo. Tú vas al, a cualquier establecimiento de los que estabas acostumbrado a ir y si está dentro o tiene conocimiento de, dejas pagado algo más de lo que tú requieres. Ahora, ¿Qué puedes dejar pagado? No necesariamente, si es un lugar de comida, no necesariamente una comida completa. Puedes dejar a lo mejor una bebida. Puedes ah, dejar okay. a lo mejor un, un producto a tus posibilidades. Uh -huh, lo que tú decidas, lo que lo puedas que pagar. Lo dejo pagado, el establecimiento lo deja ahí como en stand-by. Uh -huh. ¿Para qué? Para que cuando llegue una persona que realmente lo requiera, pueda hacer uso de él. Wow. en ese En ese momento yo lo veía... Y decía, un ejército realmente, como lo somos los ciudadanos, como somos todos, al final de cuentas la gente desnutrido o en afectación, traería más problemas. ¿Por qué? Porque con esto, primeramente, íbamos a terminar con… no vamos a terminar, vamos a minimizar una necesidad primaria que es el hambre. Uh -huh. No queremos que nadie en realidad pase hambre en estos, en estos momentos. ¿Por qué… Porque realmente son nuestros mismos clientes los que han perdido el trabajo, son nuestra misma comunidad, nuestra misma gente la que ahorita puede estar necesitándonos. Y a nosotros que nos están dando la oportunidad de seguir trabajando, poder brindar. Sí. Yo no puedo decir que como establecimiento asumo todo el, el paquete, sino que también como comunidad... El mismo cliente nos ayuda con esa parte. Nosotros como negocio, ¿qué hacemos? Ponemos la infraestructura. Claro. Nuestras planchas, nuestros quemadores, el personal. Ya todo está dentro de, de nuestra nómina, se puede decir. Uh -huh. Y a final de cuentas, el, en mi caso, el gas sigue consumiéndose. Sí. Entonces, yo puedo cocinar sin problema. Yo les decía, ¿qué pasa si yo doy una despensa? Pero esa persona que le di la despensa no tiene gas o no tiene manera de cocinar. Se queda igual. Se queda igual. Entonces, esa es la primera parte que atacaba, que atacamos. La segunda es que nuestro negocio o el negocio de la red es que realmente siga permaneciendo abierto. Uh -huh. Que no estemos esperando que el gobierno nos de, nos dé el apoyo prometido y que a lo mejor no llegue. No sabemos, ¿eh? O sea, si nos quedamos esperando, realmente nos podemos quedar ahí. Y Oye, entonces... ese comentario, perdón, ese comentario lo vamos a saltar, porque podríamos salir afectados. Eh, digo, es que tanto Tommy sí. como nosotros tenemos experiencia en eso de los vínculos, hay eh, solicitudes de apoyos con gobiernos y bueno, no siempre funciona, ¿no? Es, es una verdad que todo el mundo sabemos. Oye, pero a ver, me, me, me surge una, una pregunta, no sé si sea interesante o no, pero me surge. Eh, ya fuiste y dejaste algo pagado. ¿Cómo sé? Bueno, ahorita obviamente estamos en una situación donde todos necesitamos, pero cualquier persona que llegue y te diga, no tengo para comer, eh, yo escuché que estaban regalando, que estaban dando, que alguien ya, cualquier persona puede hacer uso de... Sí, porque en realidad no puede, ahor ahorita se trata mucho de honestidad, uh -huh. realmente. Si queremos salir todos menos lesionados, uh -huh. se trata mucha honestidad. Honestidad de los establecimientos que entreguen los productos y honestidad de la persona que va a requerirlos y honestidad, o sea, todos tenemos que trabajar de una manera eh, confiando el uno al otro. Esa es la realidad, porque no podemos, yo no puedo decirle a un establecimiento, tú vas a dárselo a fulano, tú vas a, esto es una cuestión, eh, no queremos que sea una marca, queremos que realmente se quede como un hábito, uh -huh. que ojalá pase todo esto y que continúe y que uno de los problemas se vea menos grave sea el hambre, la realmente, comida, realmente uh -huh. la comida que todos puedan tener disponer de sí. en algún momento yo te comento un caso en, en particular una persona que escuchó en una radio por internet, que en, en una entrevista dijo desde Cancún yo hago una aportación a algo pendiente, pásenme una una tarjeta Cuenta. o algo donde quiero hacer y voy a buscar yo el lugar que quiero pagar, Selecciona el lugar, eso yo le dije a la persona, sabes que te quieren hacer a lo mejor una transferencia, quieren pagarte algo desde Cancún uh -huh. y está suave porque la persona tiene sus posibilidades. Claro, Ahora, no estoy hablando que, que sea gran cantidad, pero sumando, sí realmente vamos a, sí. a ayudar bastante. Ahora, lo, los establecimientos estamos en diferentes puntos de la ciudad y eso le da posibilidades a la gente realmente recurrir a uno. En el mercado de aquí mismo, de singo hay quien dejó en una frutería pagado una manzana y un plátano. Ay, qué Entonces, ¿sabes qué? No está a un solo modelo de negocio. Como puede ser restaurantes, puede ser abarroteras puede ser negocios de comida. Cualquiera puede dejar pagado algo para alguien que lo requiera, que cubra Oye, esa necesidad. ¿y tú como negocio, eh, cómo sabes qué es lo que le vas a dar a la persona? ¿Tú decides ya por criterio, criterio propio? No, la misma persona deja pagado y deja especificado qué es lo que deja pagado. Sí, pero cuando llega una persona con necesidad, ¿tú decides como negocio qué es lo que le vas a dar? Sí. O sea, de, ¿tú decides si le das agua, si le das un taco, si le das frutas? Eso ya lo decides tú a criterio. Así es. Eh, ahorita lo manejamos algo que es... ...por los tiempos que está cerrado... ...imprentas y todo eso... ...pudimos hacer algo a nuestras posibilidades... Uh -huh. eh, ...y dejamos ahí... ...como un tipo pizarrón... Uh -huh. ...en el cual llega alguien... ...paga algo... Y, ...y se va acumulando... Otro de las cosas que quiero mencionar... ...es un grupo de chavos... ...que se juntaron varios... Eran, ...son nueve chavos... ...en el cual yo tengo... ...en lo particular en mi negocio tengo una caja... ...que son 24 mini lonches. Y ellos me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a pagar entre este grupo, que se hacen llamar los hogareños del asado, okay. como tal. Uh -huh. Así hacen la aportación y la donación. Y dicen, vamos a pagarte dos cajas de esas para que lo des a, a, okay, en apoyo a algo pendiente. Entonces, ya en la forma en la que tú, tú lo vas a repartir, dices, bueno, vamos a dar de dos en dos para que cubra ah, una necesidad. Okay, okay. Así es como lo estamos manejando. Y así varios de los que ya están en la red Ya me dijeron, ¿sabes que a mí ya me llegó una persona? Igual ya lo entregué. Me lo hacen saber nomás para, para que esto siga arrancando. Sí, sí, sí. No por la cuestión de que yo tenga que tomar decisiones o cosas así. No es la intención. La intención es que realmente se sumen más establecimientos, que se den cuenta que nos ayuda a nosotros a seguir operando, sí. nos ayuda con nuestros gastos. Y, y tienes también la garantía que lo que la persona te está pidiendo es alimento y le estás dando alimento. Sí. Porque también hay otra problemática, que te piden algo de ayuda y no sabes para qué lo utilizan. Si es dinero, no sabes para qué lo utilizan. Por lo menos aquí vas a tener la garantía que alimento es lo que nos pagan y alimento es lo que se van a llevar. Van a llevar. Entonces estamos matando como cuatro pájaros de un solo sí, tiro sí, sí. en el que tú, si quieres apoyar, puede ser mínimo. Desde, no sé cómo se los comenté, de tus posibilidades, uh -huh. a lo mejor no das una despensa, a lo mejor no estás dando esa cantidad que a lo mejor tú también requieres, pero sí puedes dar una aportación. Yo Porque fíjate, sí. eh, perdón, estamos en un círculo, o sea, estás pensando en el que necesita, ¿no?, que tiene un poco menos que tú, pero también tú tienes que guardar y dices, no, es que espérame, no sé cuánto tiempo me falta, ¿no?, pero así como dices tú, o sea, de peso en peso, de una manzana, de un plátano… ¿Cuánto no te lo van a agradecer? Hay muchísima gente que va a decir, con eso me doy, o sea, no importa. Fíjate, ahora que lo mencionas, a mí me tocó vivir un, un caso de esos ya, de, de, que dejan pendiente. Estaba yo en la cafetería ahí del primero café, y llegó una persona pidiendo, entonces el, el dueño de ahí le dijo, oye, ¿tienes hambre? Es que realmente sí tengo hambre. Dijo, ah, vente a desayunar porque aquí dejaron pendiente. Y el cuate ahí desayunó. Es que no lo el cuate no lo podía creer. Uh -huh. Pelaba los ojos como diciendo, es ¿dónde está la, la cámara? cámara. Sí. Pero el cuate realmente tenía hambre. Sí. Entonces le dijeron, no, es que esto ya lo pagaron. ¿Quieres café? ¿Quieres un pan? Y le remaron la chorola y el cuate así como... Con miedo. ¿Qué onda? Sí. Y se me hizo padre eso. Sí. Oye, Tommy, pues, bueno, a mí me gustaría que, que así rápidamente mencionaras, si te acuerdas y si los traes ahí en el teléfono, algunos de los negocios o, o, o, el, o que, que tú te acuerdes, ¿no? No importa que no me los menciones, todos, eh, todos estaremos ahí conscientes de que es difícil a lo mejor mencionarlos a todos, ¿no? pero Sí me gustaría para que la gente que nos está escuchando más o menos se dé una idea y diga, ay, yo puedo ir a tal lugar, yo vivo por Providencia, ya dijeron que hay uno por Providencia, yo vivo por el centro, ya sé que puedo ir a dejar en el centro, yo vivo en el sur, ya sé que puedo dejar algo allá, ¿no? Para que nos demos idea más o menos porque, pues sí, muy bonito el proyecto, pero si no sé quiénes son los que están dentro de pues no puedo ayudar, ¿no? Mira, igual lo, lo menciono así en términos generales, uh -huh. En esta parte de, de Zona Centro está el Mercado Mexicalcingo como tal. Uh -huh. Ya hay varios establecimientos de ahí que están apoyando a esta causa ah, en perfecto. el Mercado de Mexicalcingo. Okay. Está su servidor por parte de, de Lonches Vélez, En las diferentes sucursales ya tenemos también este algunas aportaciones. Uh -huh. Tenemos, eh, si nos vamos hacia, hacia la colonia del Fresno, uh -huh. el mercado del Fresno, también ya hay varios establecimientos dentro, dentro del mercado. Del mercado. Mm, Entonces, okay. los mercados se están sumando, los mercados municipales, como parte de esta iniciativa. Qué interesante. Eso es lo que lo, que lo vuelve interesante porque no estamos desprestigiando a nadie, no estamos poniéndonos ahora, así como dirían, nuestros moños. La intención realmente es ayudar. Ahí mismo... Eh, Lonche Rafa, Mariscos Mago Menudería Luis este, eh, Por mencionar del Fresno La, eh, la Flor de Zaguayo Así nos estamos yendo Hay muchos negocios con trascendencia Y historia que están dentro de Los de las Tortas de la bicicleta, las tortas del Príncipe Heredero este Podemos mencionar Algunos negocios de aquel Lado del sur Como Mundo Dogo eh, Pepe Castañeda Mariscos Enrique, eh, Ay, Mariscos Rafa, Enrique. Eh, la auténtica cocina, en eh, la moderna Doña Rebe, eh, nos apoyan la, la, cenaduría? la de la senaduría, sí. algunos negocios que venden elotes eh, esquites, como les llaman uh -huh. en otros lados, también ahí es interesante mencionar, porque a lo mejor tú puedes dejar hasta un elote pagado, un chayote, y es interesante en esta cuestión Eh, porque se suman como Botanas Sanas, Botanas Gourmet, eh, La Granola uh -huh, Gourmet sí. este no sé son, son varios los negocios eh, que a lo mejor disculpe quien no mencione pero ya somos más de 100 establecimientos wow. en el cual realmente este, se están sumando y y pues eso es lo suave, eso. ¿sabes qué? es que yo creo que tomándolo así, creo que nos encontramos Eh, uno se llama, ¿no? ¿Qué pasa? Eres sentimental, eres eh, aprensivo, eres eh, te preocupas por, por, por las personas, ¿no? Y creo que por eso te encuentras. Yo creo que toda la gente que se está sumando a esto, ¿qué pasa? Está regresando un poquito de todo lo que ha adquirido emocional, económica, eh, mente, en todo este tiempo que ha tenido su negocio ahí, porque normalmente son negocios Que ya tienen mucho tiempo en un solo lugar, ¿no? O, o que tú eras niño y ahí estaba el negocio, la señora ya vendía y ahora ya eres adulto y la señora sigue vendiendo, ¿no? Entonces creo que ponerte en ese lugar pues es agradecer a tu comunidad un poquito de lo que te ha dado por tanto tiempo, ¿no? Sí, la verdad son muchos negocios nostálgicos, así como lo pudiéramos llamar. Uh -huh. En algún momento les llamaban Eh, perlas gastronómicas, uh -huh. uh, hubo un tiempo donde gracias se nos reconoció como el gourmet callejero en sí, algún sí. momento, o sea, fue, y, y es suave porque reconocen a toda esa trayectoria que ha pasado de generación en generación, aquí me mandan y me dicen, mira, me mandan mensajes <risa> y todo, sí, Honda Marta, que también ellos eh, a su vez tienen también una radio. Sí, nos están escuchando, Poncho. <risa> una, sí, la verdad, la la otro que es colega se puede decir en esto, la coyotera que es una estación de radio que también nos dio su, su, su espacio uh -huh. y, y con esto podemos impactar más y que realmente como lo decía, no somos competidores sino somos dignos eh, competidores somos, claro, o sea, es suave competir sumarse. con este tipo de personas o sea uh -huh. tenemos eh, los tacos del Tlacuit, que son los del vampiro también uh -huh. sumados, uh -huh. Virrería Don José en, en villaguerrero. Este... Ah, yo vi que también está Felipe. Ah, Tacos Pipo. Andaba yo de chismosa tacos. ahí sí, sí, en la o página. Sea, La Ajá. cafetería de Miguel, esa de primero café, luego existe. Luego existo. Logo existo. Eh, una cafetería en, en el Fresno Lua, que se suma en los últimos. Es que fíjate, por ejemplo, ahorita, puedes decir, es que hay 10 cafeterías, ¿y qué importa? O sea, el chiste ahorita es sumar. Sí. Hay 20 taquerías, ¿qué importa? O sea, hay un público para cada cosa, ¿no? Sí. Entonces, ahorita, ¿de qué se trata? No le, no le estás compitiendo al otro para vender, te quieres sumar al otro para ayudar a los demás, eso es lo importante. Fíjate que haciendo un, Exacto, haciendo un comentario, a mí dentro de todo me parece triste que tengamos que llegar a una situación como la que estamos viendo actualmente para ponerte en los zapatos del otro y saber que el otro necesita y que tú le puedes ayudar, sí. no estamos hablando de miles de pesos, no, o sea, con una fruta, pero te voy a decir también qué pasa, ahí por su casa eh, como yo creo que por todo Guadalajara pasa gente pidiendo todo el día, ¿no? Y todos los días. A mí me ha tocado situaciones donde yo le digo, oye, yo no te puedo dar dinero, pero te puedo hacer un taco de frijoles. ¿Te parece? No, es que no te estoy pidiendo comida, te sí, estoy pidiendo sí. dinero. Y lo que mencionabas tú hace rato, o sea, te voy a dar dinero, pero yo estoy creyendo que tú lo necesitas para comer, pero qué tal si no, qué tal si lo quieres para otra cosa. En cambio, ahorita esto me parece muy interesante y, y muy bonito porque lo que decías tú, o sea, le voy a dar comida. Yo lo que quiero cubrir es la necesidad de alimento. Básica. Exacto. Sí. ¿Por qué? Porque no hay el suficiente trabajo para que todos tengamos que llevar a la mesa. Entonces, eso es lo que me parece bonito, que nos estamos uniendo para que esto sea una realidad. Y como dices tú, me voy a esperar a que el gobierno venga. No. no van a venir. O sea, ellos están ocupados en otras cosas, ¿no? Entonces, ahorita, qué padre que tú lo, lo lidereas porque yo creo que es lo correcto, hay que darte ese crédito. ese ese crédito, tú lo estás lidereando, y, y qué padre que hay otra gente que se quiera sumar y que diga, sí me interesa, sí me comprometo y sí quiero estar, sí quiero platicarlo, ya que pasa todo esto que yo empecé con Tommy, cuando Tommy vino y me dijo, y hubo otros que lo creyeron loco y dijeron, ay, claro que no, ahorita sí. no, luego <risa> vienes, luego ya para qué, no, o sea, Sí, la verdad, este tiempo, y ahorita lo siento, eh, Meche, te puedo decir ahorita que estamos hablando aquí en cabina y esto, se siente, se siente la emoción, y eso es lo que quiero transmitir, que se siente esa emoción de decir realmente, soy tapatío, claro. y tenemos este carácter, o sea, se nos reconocía, a lo mejor no me tocó en muchos tiempos, pero lo que yo aprendí en algunos momentos que me vieron an, tocando puertas, como en, buscando esas, esa oportunidad, porque una vez me decía, a veces la gente pide tener poder, Y el poder es poder ayudar, poder realmente ser ciudadano, realmente poder... ¿Sabes qué? Te falta a ti. Una vez me lo, me lo dijo una persona mayor y hablo mucho con un profesor mío, de, un economista, y él me decía, a veces necesita... hay gente que sí necesita poder, sí. pero el poder bien enfocado, poder, enfocado sí, el poder sí. ayudar, el poder esto. Y lo que yo me quedo bien claro es que siempre que toqué una puerta hacia aquel rumbo de la ciudad, Eh, y nace de ahí la idea, es que toda la gente en sus necesidades te ofrecía lo que tenía, así fuera un vaso de agua, así fuera un, de comer, así fuera, no sé, siempre me atrató de, de una manera muy muy bien, uh -huh. que estoy muy agradecido y dije, eso realmente es un tapatío, eso realmente es una persona de Guadalajara, esa... Era, era una parte que nos identificaba que éramos muy sociales, que éramos eh, eh, muy Empáticos, buenos anfitriones, sí. ¿sí? O sea, tratamos así como que de simpatizar, esa es una manera. Y los negocios pequeños, como lo comentabas hace rato, eso es lo que hacemos puedes platicar con el dueño, puedes platicar claro. con esto, se vuelve una parte donde te informas realmente de cómo van las cosas de te la Te vuelves colonia. una familia porque dejas de ir y, y lo primero, ¿qué pasó? ¿Por qué no habías venido? Sí. Es que me enfermé. Hasta sueltan lo que están haciendo para que les platiques por qué no habías ido, ¿no? Sí, o sea, te preocupas realmente y, y sí es muy, es muy suave en el, lo platico y lo siento, o sea, porque se transmite sí. toda esta fuerza, todo este empuje Y que realmente, como decimos, ¿no? Jalisco no se raja, pero en este no. caso no nos estamos rajando y aquí estamos bien puestos y decirles, es una forma de levantar la mano y decirles, los negocios con los que creciste gastronómicamente, aquí estamos levantando la mano, claro. fuimos parte de tu dieta. O sea, y somos parte apoyando. de tu dieta y si Dios no lo permite vamos a ser parte de tu dieta. Y más te vale que sigamos más? siendo. <risa> sí, la verdad. Es... Oye, pues antes de poner nuestra tercera canción, nosotros siempre decimos que, que aquí la cosa es de tiempo y, y bueno, ya llevamos mucho, pero pero estamos contentos, ¿no Poncho? Estamos, estamos bien, podemos seguir. Antes, antes de irnos a la tercera canción, que tiene muchísimo que ver con esto que, que estamos viviendo, que sean dos, Poncho, yo levanto la mano porque sean dos lonches en lugar de uno. <risa> sí. Eh, yo quiero que, que nos digas, eh, ya estamos completamente convencidos. Yo, Granola Gourmet, quiero formar parte de... Me comunico contigo y ¿qué me vas a decir? ¿Qué tengo que hacer? Mira, es muy sencillo. Primeramente, este... Me mandas tu logotipo uh -huh. eh, por medio del WhatsApp, el horario en el que manejas, algún teléfono donde llevas pedidos, o sea, cómo lo entregas. También es importante si estás en alguna plataforma, uh -huh. si tienes servicio a domicilio o hay alguna forma como puedes entregarlo, ¿no? Cómo lo trabajas. En el chico de la moto. Sí. <risa> y, y así de sencillo. Nosotros lo, lo publicamos en la página de Mercado Local 180, que lo podrán encontrar en Instagram o Facebook. Anótenlo, chicos. Mercado Local 180. Facebook o Instagram. Igual les vamos a poner los datos ahí en la página, pero anótenlo, por favor. Y también está la página de Algo Pendiente MX. Tiene página propia. Página propia porque ya era... Llega un momento que se nos está saturando este, las peticiones uh -huh. y estar en, un, en una sola se puede decir plataforma en uno de estos, se nos estaba complicando. Okay. Ahora, recuerden, también estamos trabajando y estamos en nuestros tiempos este haciendo este tipo de de. de difusión. Uh -huh. ¿Qué les digo? O sea, no estamos, estamos enfocados 100%, pero también tenemos nuestras actividades, sí, claro. como todos los demás. Es importantísimo que cada uno siga promoviendo su negocio, que siga eh, animando a más. ¿Por qué? Porque estratégicamente, si algo pendiente, como lo decimos MX, llega un momento a, a acaparar más la ciudad, pues el apoyo va a ser este dividido uh -huh. y los beneficiados van a ser divididos. Y los negocios, van a, los que van a seguir operando, pues también van a dividirse el trabajo, en cierta forma. Nos conviene a más... Nos conviene más estar sumando. Sí, claro. Oye, y, y bueno, ya, yo me incluí, ya te mandé mi, mi logotipo y todos mis datos. Ahora voy, como cliente. ¿Yo cómo me entero como cliente si llego a un eh, negocio, a una cafetería, a un puesto, lo que sea? ¿Cómo me entero yo como cliente que está participando y que yo me puedo sumar? ¿Me vas a dejar... ¿Una cartulina? Un, ¿Algo? ¿Hay algo así que visualmente el cliente se entera que, que está formando parte de? Sí. Eh, ahorita empezamos a, a trabajar con un, con un tabloide, se puede uh -huh. decir una medida de tabloide, que dice algo pendiente en el cual tiene un vector de color rosa, un uh -huh. rosa mexicano, mexicano, como le llaman. ¿Sí? Es un vector que tiene... Eh, La letra es como algo pendiente sí. y el signo como de exclamación okay. en el cual no sea, que sea, que lo dé uno como de gusto, ¿no? Sí. O sea, todo tiene un poco de sentido en el cual así vas a saber que está participando. Si no en las mismas páginas puedes ver los, los negocios que ya están participando y uh -huh. si te queda alguno cerca poder llegar con ellos. O sea. Fíjense chicos, ahí dice, haz tu compra y deja algo pagado en apoyo para alguien que lo requiera en situación difícil algo pendiente. Perfecto. Me parece excelente. Pues así entonces ya yo como cliente sé que, que, que ese negocio está participando. Tú ya como negocio le estás informando a la gente que, que puede participar, ¿no? Ok, detengámonos ahí, ¿sale? Porque el, el dinero, a final de cuentas todo esto tiene que ver con el dinero, ¿cierto? Sí. No es que todos queramos tener más, es que queremos que todos tengamos el dinero suficiente para poder alimentarnos, ¿no? Y por el momento, pues bueno, esta es parte de la ayuda. El dinero es una canción que canta Timbalife, ya les platicamos de ellos, ya les dijimos quiénes son. Era la canción, una de las canciones favoritas de Diego, nuestro hijo, cuando él era pequeñito. Así que le mandamos saludos a Balam, que por ahí anda… Eh, practicando y haciendo ejercicio próximamente van a regresar chicos <risa> se acuerdan que ese día del programa con maestros de la sílaba tuvimos aquí unos duendes visitantes y bueno pasan muchísimas cosas entonces vamos a volver a programar entrevista con ellos ya les, les platicaremos cuando regresan pero por lo pronto saludos a Balam y con mucho cariño esta canción del dinero que es de sus favoritas por favor Poncho que levante la mano Al que le gusta el dinero... con la música y el baile desde el inicio de los tiempos. Recuperemos nuestra salud física y mental bailando. Amfibios Radio. Estamos de vuelta, chicos. Levante la mano aquel al que le gusta el dinero. ¿Quién no? Pues yo pienso que todos. Oigan, hoy estoy triste porque no nos están mandando mensajitos, pero contenta porque a Tommy sí le mandaban. Así que qué bueno. Eh, recordarles, chicos, que estamos dando las clases de baile, estábamos platicando ahorita eh, que estábamos con, con la canción, que bueno, la manera en que Beto y yo encontramos de, de poner nuestro granito de arena eh, en esta situación de pandemia, pues en precisamente las clases que estamos dando por medio de Facebook, eh, lunes, miércoles, jueves y viernes a las 7, conéctense y vamos a tener ahí una hora bastante divertida. Página, Academia, Anfibios Son. ¿Qué necesitan? Ganas de divertirse y de bailar. Nada más. ¿Sale? Ahí nos encuentran. Tommy, ya se nos está llegando la hora de irnos. Tristemente. Yo nunca me quiero ir, pero me obligan. No es cierto. Eh, ya nos tenemos que ir. ¿Qué es lo más rescatable de todo esto? Dinos así como en en, una, en resumen. Eh, invítanos a todos a querer ser parte de esto, ya sea como negocio, ya sea como cliente, por favor, danos tus redes sociales, cómo te podemos encontrar, si quieres eh, dar algún teléfono también lo podemos hacer y, y si no, pues las redes sociales ahorita es con lo que todo el mundo nos estamos moviendo, ¿no? Por favor. Perfecto, Ira, um, mandando también de una vez, aprovechando un saludito a la, a la pizza de La Hawaiana, que también ha estado participando bastante con nosotros Cozumel. ahí en Cozumel. Eh, a tu señora esposa, que a seguro mi te esposa, está sí, a Paulina. Sí, luego las esposas que, nos ah, sentimos. No, aparte <risa> ha sido un pilar fundamental en todo esto, ha creído. No es fácil realmente tener a un loco de Acompañándote, lado. Acompañándote, <risa> sí. lo digo por experiencia, es Entonces, cierto. Entonces sí, un saludito a Pau, a mis hijos que también tienen que pues Tienen que, en cierta forma, sobrellevar todo a estas ideas. Que su papá anda de un lado para otro. Sí, la verdad. Eh, miren, nos pueden encontrar como Mercado Local 180, ya sea Facebook, Instagram, uh -huh. en cualquiera de las dos. También estamos como algo pendiente MX. Y como negocio, nos encuentran como Launches Vélez, en nuestro caso. Ahí en Mercado Local 180 pueden ver varios de los establecimientos de los cuales están participando y también datos sobre su negocio. Si quieren llegar a uno de ellos, eh, teclean la fotografía y ahí estamos poniendo tanto teléfono, su servicio y dónde están ubicados. Por los tiempos y todo, se nos ha hecho muy complicado a lo mejor hacer un directorio como tal. Lo estamos este, sobrellevando para, para para que una vez que lo publiquemos puedas ubicar cada uno de los negocios donde están realmente y, y pues invitarlos a los negocios que faltan, que se sumen que realmente no hay tamaño de negocio para poder ayudar a esta iniciativa de algo pendiente lo pueden hacer desde sus posibilidades y sus ganas realmente todo esto nos va a beneficiar a todos de qué manera que no lleguemos a colapsar realmente como La pandemia o en el cuestión salud Tiene etapas, también la economía Yo lo estoy viendo que tiene sus etapas sí. Si hablamos de una etapa 3 En salud, lo estamos hablando también En economía, entonces Estas dos semanas que vienen Yo lo veo complejo Pero fundamental para los que resistamos En realidad A, a todos los negocios que están eh, Abiertos, no necesariamente Los que están con nosotros apoyando Sino quien nos esté escuchando Aguanten, resistan lo más que puedan Lo que no mata dicen que hace más fuerte. Exacto. Y las personas que están apoyando y ayudando a la iniciativa, eh, lo mencionábamos anteriormente, que lo decía creo que es la madre Teresa de Calcuta, que decía, hay que dar hasta que duela. Y una vez que duela, hay que dar un poquito más. Todavía se puede. Todavía se puede. Hay más, podemos. Y, y la verdad, este tipo de negocios, si algo hemos desarrollado a, a través del tiempo, Es la resistencia. Sí. Una resistencia a cambios, a formas de negocios, a, a la innovación, a la tecnología. O sea, te encuentras con muchas cosas constantes en cambio, ¿no? O sea, que, y nos tenemos que ir adaptando. Entonces, todos estos negocios que han trascendido en, en el tiempo, ha sido eso. Que queriendo o no queriendo, se tienen que, que ir adaptando a, a las necesidades. Modificando que nos, lo nuevo ¿sí? que va saliendo. Los, Es cierto, pues chicos, aparte recuerden que si nosotros ayudamos ahorita, la vida da muchas vueltas y a lo mejor va a llegar un punto donde nosotros seamos los que necesitamos esa ayuda. Entonces, esto se regresa, lo que tú das, si lo manejas por energía, lo bueno que tú des, la vida te lo regresa. A sí. lo mejor se tarda poquito, pero te lo regresa, eso que ni qué, ¿no? Tommy, pues muchísimas gracias. Eh, ahorita le vamos a dar los micrófonos al maestro Beto y para lanzar ya nuestra última canción, nos vamos a despedir antes de la última canción porque ya vi que hoy sí nos pasamos, Poncho, una disculpa por eso, pero lo pagaremos, prometo que, que lo recompensaremos. Muchísimas gracias Tommy por haber estado aquí, gracias por presentarnos este proyecto que nos parece muy muy interesante, al cual estamos sumados. Eh, invitamos de verdad a toda la gente que nos esté escuchando Que conozca a alguien que quiera formar parte de No lo dude, platíquenle, que se comuniquen con Tommy Ahí por medio de las páginas ya nos dijo En cuáles lo podemos encontrar Y hay que hacer esto más grande Hay que demostrar que Jalisco sí puede sí. En Jalisco, nosotros siempre hemos eh, luchado Porque Jalisco sea una gran noticia Más allá de aparecieron tantos muertos podemos hacer cosas y cosas muy buenas. Entonces, maestro, lo dejo que se despide el día de hoy. Luego dice que no le presto los micrófonos. Bueno, muchas gracias, pero también, fíjense, que hiciera una de las personas que ha resistido siempre también es mi camarada Sergio Fong. Sí. De hecho, él es el ideólogo de, de aquí de la radio y la radio también es una forma de resistencia. Claro. Y los nuevos medios nos ayudan a, a generar nuevas formas de comunicarnos. Y esta radio, con, eh, quizá un poco rudimentaria, pero funciona. Entonces, eh, también hay que, hay que darle auge a ese tipo de comunicación para comunicarnos entre la, la sociedad civil y organizarnos para que, para que esto funcione. Entonces, en ese sentido, pues sí le quiero dar las gracias a Sergio Fong. Parece que ya se retiró. Te queremos, pero, Fong. Pero nos ha ido escuchando, estoy seguro. Y muchísimas gracias, Tommy. Bueno, dentro de, de esta apertura en estos nuevos medios de comunicación, Tiene que ver el hecho de que no está tan cuadrado y gracias aquí a, a Poncho no tenemos una hora cerrada, desgada, no estamos sujetos a que los patrocinadores ya cortan o el tiempo me está comiendo, ¿no? Pues hay un poco de flexibilidad y le agradecemos, ahí después nos va eh, a decir eh, lo recompensaremos poco. con algo. <risa> uh, hoy chicos, y pues bueno, yo sé que, que <risa> varias de, de las gentes que están trabajando con Tommy nos están escuchando Creo que es muy importante mencionar lo siguiente. Esta radio, como dijo Beto, ha estado sosteniéndose por mucho tiempo. Estamos en busca de patrocinadores. Si a alguien le interesa formar parte de… Eh, comuníquese con nosotros. Tommy les puede eh, pasar nuestros datos para estar en contacto con nosotros. Pero esto solamente se puede sostener si tenemos patrocinios. De verdad, no es algo costoso, es eh, muy, muy accesible y es un público nuevo, un público que siempre está, ahorita quizás está un poquito guardadito, pero normalmente se reciben muchos mensajes, ya hemos tenido escuchas de otros países también, claro, ellos no van a venir por una hamburguesa, ¿verdad?, pero <risa> <risa> pero quién sabe, en ¿Quién una sabe? de esas, ¿no? Entonces, hablando seriamente, necesitamos patrocinadores, ojalá alguien se anime, alguien quiera formar parte de este gran proyecto, Y ya para irnos, gracias Irad, a los compañeros de aquí de la radio Gracias a Irad, que soy su fan Guillermo Rodríguez, soy tu fan Número uno Un abrazote y a la rueda cartonera Tommy, algo, algo Tommy ya es la última Ahora sí, sí ya la la nos última. vamos no, pues, Muchas gracias, <risa> gracias por este espacio Y súmense Que se sumen a esta iniciativa De Algo Pendiente MX Por favor muchas. chicos, nos vamos a ir con una canción Que le encanta al maestro <risa> es chiqueado y lo que aquí puro chiqueado, es una cumbia villera, a mí me encanta la cumbia villera, pero esta en especial al maestro le fascina, la cantan los pibes chorros, así se llama, Dice, es un grupo argentino de cumbia villera fundado en el año 2001 en la ciudad de Berazategui eh, por el tecladista y cantante Ariel el traidor Salinas. Las temáticas que abordan en sus canciones son eh, de los sectores sociales afectados por la crisis económica y social de la Argentina a finales de la década de los 90. Los hábitos culturales en estos sectores necesitaban un canal de expresión y su correspondiente movimiento artístico. Han sido de los grupos más reconocidos dentro del género de la cumbia villera. Adelante con qué calor Aprovechando que hace mucho calor, chicos. Un gusto que nos hayan prestado sus oídos. Nos escuchamos el siguiente martes. Qué calor. Qué calor que tengo. Yo que levante las manos como yo. El que quiere un vino en cartón, el que quiere un La siguiente semana Amfibios Radio